de Espacio Publicitario. Le damos la bienvenida aquí en La Señal a la doctora Gabriela Piovano, compañera de la radio. ¿Cómo estás, Gabriela? Gabriel Fernández te saluda. Hola. Hola, hola. ¿Me bien? escuchás? Sí, sí, sí. ¿Se hola. escucha bien? Ahora, se, ahora te escucho bien. Antes no te escuchaba. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal, Gabi? Gracias por llamarme. ¿eh? Hola, hola. ¿Hola, si ¿sí? me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí. Entre cortado, a ver. Ahí está. Por a ver, hacer... ahora, sí. Ahora mejor. A ver, ahora parece que mejor. Bien, sí, bueno, preocupado, eh, observando, por un lado, observando los números locales. Por otro lado, observo que en Europa hay un recrudecimiento de los contagios. ¿Cuál es el panorama, Gabriela? Y bueno, acá el tema es que desgraciadamente el virus que no, no, no tiene, como han querido decir, que después de unos ciclos el virus este baja, por eso Europa se atrevió a, a abrir y entonces pasó sí. algo que no, no esperábamos. Realmente el virus tiene su misma contagiosidad, si bajan los casos es porque la gente restringe la circulación y de esta forma justamente bajas los casos. Y si volvés a abrir, los casos vuelven a aparecer porque recordemos que al tener mucha gente que está asintomática pero contagia, obviamente sigue circulando el virus. Entonces realmente... La única salida, digamos, eh, de esta situación de forma definitiva es la vacuna. Entonces, hasta que llegue la vacuna, la única forma que tenemos de, de hacer que la gente no se siga enfermando y muriendo, que es lo que nos puede pasar, es eh, realmente haciendo una contención de la circulación, ¿no es cierto? Y yo creo, Gaby, que si la ciudad, por ejemplo, no está... Hoy realmente, más allá de que uno sospecha que los números no son los reales, etcétera, etcétera, pero la verdad que eh, yo que trabajo en un lugar de, de derivación, ¿no es cierto? O sea, que, que refleja un poco la demanda eh, de la ciudad. este eh, eh, La verdad que hoy tenemos alas, eh, como camas, todas las alas, eh, no están para nada vacías, no están en un malo un 80% de ocupación, pero tenemos camas, lo cual quiere decir que hay una cierta situación de control y a mí me parece que eso viene eh, de que la gente aún mayoritariamente está eh, restringida y restringiendo su población, ¿no? Porque por más que vos abras, si la gente vaya al bar, si de última la gente va al bar, sí. vuelve a su casa vuelve al mismo, a la misma burbuja o al mismo corral, como les decía yo, ¿no? Que en vez de la inmunidad del rebaño, estamos teniendo algo que yo llamé la inmunidad de corral, que es esto, ¿no? O sea, ámbitos cerrados donde nosotros nos vamos moviendo. Por ejemplo, yo trabajo en este momento, mis tres compañeros de guardia, los tres ya tuvieron COVID. Quiere decir que yo, en relación a ellos, estoy protegida, ¿no? Ahora, si yo me voy a hacer guardia arriba vía, probablemente me pueda contagiar de alguno de los médicos que están trabajando allá. Entonces, ahí es donde se producen los contactos Pero en la medida, vuelvo a decir, todavía sigue muchísimo home office, todavía sido muchísima gente que puede, digamos, eh, guardar, digamos el, el aislamiento o que por ahí sí sale para hacer alguna cosa como antes se vuelve a su casa, eso, eh, digamos, es lo que está haciendo que en definitiva, con números muy altos, pero bueno, la situación está en este momento más estable para dudar, ¿no es cierto? Es decir, eh, en cierto modo, eh, está controlada en términos relativos a la situación gracias a todo el primer tramo de cuarentena, ¿no? Que logró que la, claro, que, la curva de contagio que... sea baja, es así. Claro, nosotros todo lo que le debemos es a la cuarentena temprana, al hecho de haberse cortado la llegada de aviones este, con más gente infectada, a desparramarlo como pasó con los primeros que volvieron, y después, con que hoy, por hoy, más allá de las fotos de Palermo, más allá de todo eso, la gente hoy, más del 50%, sigue guardando aislamiento, justo porque sí, el hecho de que vos veas sí, un montón de entendido. gente tomando algo en un lugar no quiere decir que esa gente fue pues a trabajar y que de ahí se va a otro lado o sea, ahí sí, digamos que eh, muy rápidamente colapsaríamos todo y todo lo que, lo que nos estamos planteando obviamente no, no se sé. ahora, cuando consultamos la semana pasada algunos médicos nos decían eh, sería importante volver a una fase más dura en este periodo, y restringir después de las 6 de la tarde las salidas, evitar los encuentros sociales, ¿pensás que se debería volver a una fase previa, Gabriela, o que la situación así como está se puede llevar adelante hasta el surgimiento de la, de la vacuna? Claro, mira, yo creo que, por ejemplo, nosotros obviamente, como formamos parte de, de lo que es el AMBA, Eh, miramos digamos eh, la situación nuestra, pero que es totalmente distinta de la situación que vive el interior del país, donde sí está colapsando, donde sí que se ha decretado volver a parte 1 en muchísimos lugares, porque realmente el hecho este de, de haber tenido esa falsa sensación de que ya se había terminado el problema y después eh, desgraciadamente la competencia que tenemos en este país, ¿no?, de interior contra contra los porteños que incluye con Urbano Bonaerense en realidad eh, y el sí, sí. haber dicho seguramente esto es un problema de la CAP, esto acá no no pasa nada, esto se tira, ¿no? la de Imagínate que vos acá en Ciudad tener gente que te dice que el virus no existe, me imagino yo en el interior que la gente todavía lo desestimó más y desgraciadamente están colapando. ¿no? Ahora, Ciudad Como vos decís, yo creo que por ahora la verdad que la, la situación que estamos viendo le da la razón a todos cuando a que está aquietado. No nos gustan sí. los números que están muy arriba y que obviamente si vos este, seguís llenando, seguís llenando, seguís llenando, eh, podés colapsar. En este momento la cosa está como más estabilizada, pero eh, yo pienso que si vos vieras que a raíz de estas circulaciones en este día realmente estos números empiezan a subir, y bueno, yo no dudaría, eh, como dije en otro en otro lugar, que eh, el, el gobierno tiene que volver a, a fase 1, eh, inclusive si la RETA sigue con la actitud esta y los números que le demandan, yo creo que tendría que igual... Eh, digamos, confrontar que, que hay una necesidad. Pero la verdad que en este momento, si, si, digo. después, David la verdad que hay muchas situaciones en las que no se toma registro, como gente que sí. se muere en la casa porque no no consulta o consulta y se desestima o la persona, en que la persona no percibe la gravedad y de repente su sistema colapsa después caso que nos cuentan los compañeros que llegan a, a las guardias y al rato no mueren y la, pues, y se por eso que, cuando se, se habla de los datos también se incluyen eh, post-mortem eh, porque justamente llegó la persona falleció y después eh, se hace el diagnóstico de coronavirus lo que no sabría decir y me parece que no es así que sea un fenómeno masivo ...que sea lo que, que hace que no colaste el sistema, ¿no? Pero eso también es claro. ...que esto está pasando... ...y bien no hay un registro... ...pero esto está pasando. Eh, Gabriela... Eh, ...después de varios meses de dar batalla... Eh, ...de modo directo... ...a través de tu trabajo... ...pero también en, en otros medios, ¿no? En, eh, tanto en la tele... ...como en distintas radios... ...¿qué observaste de las personas que te polemizaron de los cruces que has tenido? ¿Cuál es el rasgo característico de las personas que se han opuesto al trabajo epidemiológico, a la cuarentena y a la tarea de los médicos y de los enfermeros? ¿Qué, ¿Qué percibiste? ¿Qué te gustaría subrayar de esas voces que surgieron al aire para contrastar tus opiniones? Bueno, yo creo que ahí, gabi claramente está la, la, el sesgo político ideológico, ¿no?, claramente, porque uh -huh. inclusive la gente que nos ha discutido esto, cuando empezó todo nos daban el ejemplo de, de Chile, ¿no?, como el lugar donde no se hacía cuarentena y iba a estar todo bárbaro, y cuando Chile colapsó, pues fíjate que hoy no hay ni una noticia de Chile, ¿Y qué creemos? ¿Que esto es porque Chile está mejor? No, Chile no está mejor. Lo que pasa es que justamente los medios masivos, que hegemónicos, que son los que controlan eh, la información, obviamente visibilizan los malos resultados. Y entonces vos está ahí donde vos te das cuenta que, que acá no hay un debate. Acá hay una confrontación, porque si fuera una discusión o un debate... Y vos me demostrarás a mí que lo que yo dije o lo que sostuve realmente no no es es eh, lo que sirve eh, fracasó, eh es una burrada y eh, bueno uh -huh. yo creo que ahí yo tengo el el deber moral en, de, de, de en pro de de nuestro de nuestro de contradicción de de alguien que lo que yo dije no era sin embargo o sea vos fíjate lo estamos hablando estamos hablando por ejemplo vos tenés el debate de la escuela no otra vez sí. eh, que eso se instala para que para que haya malestar para que haya malestar sí. entre uno y otro para que eso salte hacia hacia el lado de, de Alberto y, y en realidad vos tenés que eh, en, en Italia en España en Israel que se había hablado de Israel y bla bla bla. Eh, Inglaterra mismo volvieron para atrás con las clases entonces no es que Piovano, porque ahí es el tema que hay que entender no es que Piovano tiene razón es la infectología lo que nosotros hacemos es contarle a la gente cómo se comportan estos bichos en base a lo que vemos que pasó en otro lado porque no, no tenemos experiencia por eso muchas veces ahora ¿viste? cuando te preguntan qué pasa con las con la impunidad y todo eso, no no podemos responderlo porque realmente vamos eh, en paralelo reconociendo conforme van pasando las cosas, pero sí sabemos cómo cómo se comportan los gérmenes y las pandemias una vez que tenés las vías de transmisión. Entonces, en ese caso no íbamos a fallar. Eh, esta gente que además, ¿no?, eh, con tanta violencia, ¿no?, con tanta provocación, eh, con todo ese agitamento que ellos ponen, ¿no?, para agitar las mentes, para que estemos todos confusidos sin saber qué hacer y en el fondo para que nos arriesguemos y después eh, reprocharnos, porque ya lo están haciendo, ¿no? O sea, vos fijate que claramente esto subimos de número en junio, 250 a 2.500, porque en mayo se empezó a salir, porque tuvo las claro. manifestaciones, porque todo eso. Entonces, eh, ahí es donde vos ves cuánto iban a tardar en infectarse ellos. Y uno no es que vos le desear, es que vos decís, negro, es cuestión de tiempo, vos después fíjate claro. lo que vas a hacer, ¿no? Eh, yo creo que, viste, ayer hablábamos de, de, de Feynman, por ejemplo, ¿no? Eh, de lo que le pasó. Y te puedo asegurar que estuvo asustado. Estuvo recontra cagado. Estuvo recontra cagado. Y no y no, es, no no es una satisfacción para mí, porque no es una satisfacción, pero es decir, bueno, viste, entonces no es tan fácil. Ahora, Feynman, ahora, ¿qué va a hacer? Va a salir a decir que me equivoqué, eh, la verdad que tendría digo... No, porque Feynman responde a una ideología que no le va a permitir